Carlos Friedrich de Winifreda, eh, eh, Carlos, buenos días, eh, Pali Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Hola Pablo, hola Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, eh, ¿nos podés dar algún detalle Carlos de lo que ocurrió anoche ahí en el acceso a la localidad de Winifreda? Sí, un siniestro vial a la después de las de la hora 23 aproximadamente entre la hora 23 y 23:15, un auto Peugeot 206 color un gris oscuro, tirando a negro. Eh, se dirigía en dirección este-oeste, en la salida del acceso eh, Juan Domingo Perón, que es el acceso de Winifreda, eh, y más o menos a unos 100 metros antes del, de lo que es el arco de entrada de Winifreda, para los que han pasado por el cruce de ruta 10 y 35, yendo hacia el lado de, de la ruta, eh, o sea, saliendo del pueblo, eh, se despista el auto... Eh, pega contra una de las luminarias, una de las columnas de, de, de cemento, que, que son las luminarias que, que ilumina el acceso de entrada al pueblo, la arranca prácticamente desde la base, el auto eh, en ese momento se, como que se parte al medio, parte del motor y, de, y una parte delantera del auto queda tirado del otro lado de, del, de lo que es el, el, la cinta asfáltica, y el auto finalmente arranca la columna de, de hormigón y se impacta contra la base de de lo que es el arco de entrada de Winifreda, una base con unos canteros eh, donde tienen unas plantas, flores y demás. Y bueno, y ahí queda detenido el auto eh, con, el, con este muchacho oriundo de acá de la localidad de Winifreda, eh, Leandro Guete es su nombre. Eh, bueno, eh, por lo que sabemos, eh, falleció en el acto eh, la gente de bomberos voluntarios de Winifreda, la policía, como así también la gente del hospital Juan Smith, se dirigieron enseguida para delimitar la zona, para evitar que haya algún otro tipo de accidente, por, por por no ver lo que había sucedido, por la columna también que estaba tirada muy cerca de la de la cinta asfáltica, y, y más que nada los, los trabajos de precaución, y, y ya mucho más no había que hacer, ¿no? Carlos, por lo que describís, parecía que iba a alta velocidad. Es lo más extraño, sí. Lo más extraño es que en un sector, estamos hablando del arco de entrada, eh desde el arco de entrada a, a lo que es el bulevar que ya empieza a definir lo que es el, el cruce, la, la zona de, de resguardo donde está la, la, una zona muerta donde podés parar para quedar totalmente detenido sobre la ruta, eh, para, para, para agilizar lo que es el, el, el cruce entre la 10 y la 35 y justo el acceso a una localidad. También está la bajada, una de las dos bajadas que tiene eh, la estación de servicio de del cruce, la IPF del cruce, eh, es muy raro, no sé estimar la velocidad a la que ha venido el vehículo, pero sí a, a arrancar una columna de, de, de cemento eh, con su base de hormigón, prácticamente el warrail lo, lo arrancó también completo antes de pegar contra la columna, y, y, y por cómo había quedado el, el deterioro del auto, parece que sí que ha venido a velocidades altas, porque pienso desde el desconocimiento, que veniendo a una velocidad menor a, a 100 o a 80 km por hora no, no hubiera sido de tal magnitud, de, el impacto más que nada por cómo quedó el auto, ¿no? Sí, sí, sí, y, y lo identificaron como Leandro guete y dijiste que es de oriundo de ahí, de la localidad. Sí, sí, mm. él no es nacido acá en Winifreda, pero mm. la familia es de acá de Winifreda y él hace muchos años que está acá, eh... Sí, hace muchos años que está acá, de hecho, traba, trabajaba, eh, era camionero, trabajaba para una empresa acá de Winifreda y estaba viviendo acá, hacía sí, ya muchos años. Bien, eh, Carlos, te agradecemos estos datos que nos has aportado. No, gracias a ustedes. Che. Bien. Eh, Eh, Cuando necesiten algo, con da, dale, dale. Eh, era, era la palabra de Carlos Friedrich, eh, eh, periodista ahí de Winifreda, eh, dándonos eh, estos datos del siniestro vial que eh, en el que perdió la vida eh, Leandro Guete y que es la víctima número 55 en lo que va del año en rutas y eh, calles eh, de la provincia de La Pampa. Para completar eh, el repaso de las noticias del ámbito local, eh, tenemos que decir que el barrio Butaló 2 eh, está sin agua potable desde ayer a la tarde. Eh. Eh, la empresa Juguete estaba realizando una reparación eh, haciendo un cráter pequeño eh, para una reparación de, de las cloacas ahí en el Butaló 2. Eh, se cayó un pedazo de asfalto en un caño maestro, en un caño que distribuye agua potable. Se hizo un cráter impresionante. Eh, en Macachini Mistral, en la esquina, bueno, y los vecinos se quedaron sin agua potable desde ayer a la tarde. 8 y 13 minutos, estamos haciendo periodismo turno mañana hasta las 9 y media.